Os vamos a hacer una pregunta, una pregunta de la que no sabrás la respuesta.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 Y Después de leerlo, a uno le queda una sensación entre positiva, por un lado, porque se conocen cosas, eh, pero dramática.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 De promocionar las enfermedades. Claro. Aquí se promocionan un poquito los males y luego sí. se ponen al remedios. Claro, fíjate, fíjate, es que es, es, es clavado. O sea, promocionan la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 arturo Soria y fue víctima del poder sus discursos sin color no ves que no estamos solos millones de depolo a polo al son de un solo coro marcharemos con el tono con la convicción que él basta de robo tú